de ti ni me acuerdo letra y música de Fernando López me pides que te olvide me pides que te saque para siempre de mi corazón y no sé qué decirte porque siendo sincero nunca dentro estuviste nunca sentí amor así que no me vengas Con esas payasadas, no ocupo que me digas que te saque de mi vida, si nunca tuviste entrada. Olvidarme de ti no podré, como se te ocurre que yo olvide algo que jamás estuvo dentro de mi alma. Seré muy sincero con mi comentario Si acaso te ofendes Lo siento mi reina No podré olvidar A alguien que jamás Le dé importancia a la neta Olvidarme mucho me costará Cuando por desgracia y mi mala suerte Algún día pierda Lo que yo más quiero Ya sea mi celular, unas bien heladas, también mi dinero. Pero por favor, no me hagas reír, que yo de ti ni me acuerdo. Música. Olvidarme de ti no podré. ¿Cómo se te ocurre que yo olvide algo que jamás estuvo dentro de mi alma?